cómo andan. Bien, aquí tratando de llevar algún tipo de certeza frente a tanta mentira y tantas dudas que se van sembrando、eh, en cuanto a las vacunas. ¿Es segura la vacuna que se conoce? Vos que estás trabajando directamente hace ya casi un año, ¿no? eh, hmm. n o vinculada al coronavirus. Sí,、eh, por suerte con la s p u t n i a en la que está viniendo、eh, la vacuna que se está utilizando en estos momentos. Eh, hay muy buena perspectiva.、Eh, recordemos que una de las cosas que, que más circulan es las fases de las vacunas. Ahora todos somos expertos y expertas、mm. en, el, en el desarrollo de vacunaciones.、Eh, estamos viviendo un momento bastante único donde, obviamente, las vacunas no van a poder tener el proceso que tienen en otros aspectos o en otros, en otros contextos.、Mm -hmm. Lo que sí sabemos es que. Todas las vacunas están en una etapa 3, en una fase 3, con estudios、eh, arduos en, en personas en donde ya se puede autorizar. Mientras ya estén autorizadas, no hay ningún problema, por eso no le tenemos que tener miedo a estos nombres,、eh, no vamos a estar expuestos a, a, a cosas que no estén autorizadas.、Uh -huh. Eso por un lado. Con respecto a la SPAPNI, que es la que estamos utilizando en Argentina actualmente,、eh, los estudios vienen bastante bien.、Eh, recientemente se, se pudo、eh, afirmar que tiene una efectividad del 91%, lo cual es una cobertura bastante amplia.、Eh, y eso nos da como、eh, un buen margen,、mm. lo que hay que seguir evidenciando y eso se v a. Ir viendo con el tiempo es cuánto tiempo de cobertura se tiene, si、mm. hay que volverse a vacunar, si no, pero todo eso, obviamente, que la pandemia nos está haciendo el pantallazo minuto a minuto.、Claro. Eh, otra de las O sea, yo me, me contagio del de、sí. coronavirus、eh, y transito la enfermedad. Mi cuerpo genera anticuerpos y、claro. eh, no me contagio del coronavirus, me vacuno y、eh, mi cuerpo genera. Ahora vamos a repasar los, los tiempos en, en, en, en la cantidad de días y eso, y la,、sí. entre dosis y dosis, pero mi cuerpo genera、sí. mayor cantidad de anticuerpos que si hubiese tenido la enfermedad. O sea, estoy más protegido. Sí. sí. Eh, se está evidenciando que, por ejemplo, una persona que se ha contagiado directamente del virus,、sí. quizás、eh, hay un promedio que al tercer mes、eh, o al cuarto mes por ahí puede haber un recontagio. Son、uh -huh. todas probabilidades, ¿no?、Uh -huh. En cambio, el, la generación del anticuerpo con la vacuna es un poco más alta. Por、uh -huh. eso no se sabe la cobertura todavía, porque hay que seguir estudiando.、Uh -huh. Pero sí que hay una evidencia de que es un poco más fuerte el, el nivel de, de anticuerpos que se generan con la vacuna y no así con la enfermedad. Bien, pero también pasa con otras vacunas, ¿no? Pienso en la vacuna del tétano, ¿no? Cada 10 años hay que vacunarse con la antitetánica,、claro. salvo que tengas un accidente y te l a s t i m ó No es que solo. Eh, no es que la, la vacuna el, es para siempre, sino en este caso se está investigando,、no. pero en general ya tenemos experiencias de otra, va otras vacunas que nos cuidan sobre determinadas enfermedades que quedarán en cada tanto lo mismo de tiempo. Y c o la antigripal, que、uh -huh. siempre hacemos las campañas de vacunación、Todos、en los, los primeros、claro. meses del año,、uh -huh. como para poder llegar al invierno, con el grupo de población de riesgo, que eso siempre es lo que decimos. Siempre tenemos que priorizar, no todo el mundo se puede vacunar,、eh, hubo mucha confianza. De confusión, está bien que estábamos en un principio de pandemia,、uh -huh. pero cuando vino la campaña de vacunación antigripal era como que todo el mundo salió corriendo a vacunarse porque por las dudas cubrirá lo del coronavirus.、Claro. La realidad es que no.、Uh -huh. La vacuna antigripal es específicamente para las cepas de g r i p e que son las más comunes en Argentina. Tenemos la posibilidad de tener en esta última vacuna también la del H1N1.、Uh -huh. Eh, y eso hay que hacerlo anualmente, por ejemplo. Entonces,、uh -huh. es una de las cosas que yo voy a ir evidenciando con esta vacuna del coronavirus también.、Bien. Así que, sí, todo está como para verse, pero tenemos muy buena perspectiva, por ejemplo. Bien, ¿vos te vacunaste ayer? ¿Algún tipo de reacción? No, no, no, no. Por ahora nada,、eh, solo un poquito de ardor en el brazo donde me, me pincharon.、Uh -huh. eh, nos vacunamos con varias compañeras. Del CETEC, e s el centro de telemedicina, que estamos haciendo los seguimientos a contactos estrechos, por eso s e nos e s t á n llamando de a poco para que operarios y operarias、uh -huh. se puedan vacunar. Y la verdad que viene bien, viene un,、eh, en sintomatología. Nosotros estamos haciendo un registro de, de, de, de、um, los estudiantes y las estudiantes que trabajan en el CETEC y se fueron vacunando, y las、uh -huh. reacciones son muy leves. Bien. Las r a c c i o n e s que se esperan, sí, son las,、eh, las compatibles con el, con el COVID. Pueden aparecer 24, 48 horas, pero no duran más de dos días.、Mm. Sí. Hay todo un sistema también para el control de lo que se dice la. Reacciones posteriores, pero viene siendo bastante leve la sintomatología. Bien, vos te sacaste ahora e l barbijo porque estás hablando con nosotros por teléfono, pero no es que uno se vacuna y automáticamente quede inmunizado, ya puede salir a la calle sin barbijo, ya no hace falta que se lave las manos, no. ya no tiene que evitar, digo, hay que mantener las medidas de cuidado porque hay un proceso que tarda unos cuantos días, unas cuantas semanas hasta que nuestro cuerpo empiece a generar anticuerpos y aún así. Es recomendable mantener todas las medidas de cuidado para、eh, evitar contagios y la circulación del virus. ¿Qué periodos hay entre la primera dosis, la segunda dosis y en qué momento aparecen efectivamente los anticuerpos? Más o menos、eh, la segunda dosis se da a partir del día 21 que nos colocamos la primera dosis. Antes no se puede poner. O sea, a partir del día 21 de la primera dosis ya estaríamos aptos para、eh, recibir la segunda dosis. Uh -huh. eh, y a partir de la segunda dosis se espera que al día 30-40 ya tengamos los anticuerpos definidos. Esto es a nivel general, obviamente, cada cuerpo reacciona de manera diferente.、Uh -huh. Pero el promedio es que al mes, más o menos, ya estamos como,、eh, con los anticuerpos generados. Lo que se recomienda es que, por más de que estemos vacunados, por más de que nos hayamos dado la segunda dosis también, las medidas de cuidado las tenemos que seguir manteniendo. El uso de tapaboca, el lavado frecuente de manos y la distancia son fundamentales para cortar con las cadenas de contagio.、Uh -huh. Entonces,、eh, por más de que nos hayamos vacunado, la verdad que en, la, en manera personal estoy súper contenta porque uno está pensando no solamente. No p i e n s o en mí o en mi laburo, sino también cuando vuelvo a mi casa.、Claro. Entonces, tener sabiendo que hacemos un escudo de protección, porque yo tengo dos hijos.、Eh, recordemos que la vacuna es a partir de los 18 años.、Mm. Niños、eh, menores de 18 no se vacunan. Entonces, si estamos inmunizados la mayoría de los adultos, también estamos protegiendo a aquellos que no se pueden vacunar.、Mm. Los primeros días de este año se vacunaron las personas que formaban parte de las terapias intensivas en nuestro país con la prim las primeras dosis que llegaron al país el 30 de diciembre pasado. Después、sí. se avanzó hacia el resto del personal de salud que todavía sigue vacunándose. A poco nos contaba, recién、claro. que en estos días están vacunando quienes integran los equipos de telemedicina en las universidades、eh, nacionales. Faltan todavía una enorme cantidad de personal de salud que, que se、sí. pueda vacunar. Y esta semana arrancó. También la vacunación para las y los docentes en algunos municipios, pensando en、eh, justamente o a partir de la presión que hay para un retorno a cierta presencialidad. presencialidad、sí. ¿Qué pasa en San Miguel y qué pasa en José Paz? Vos tenés información al respecto, trabajaste muchos años en San Miguel y de hecho mañana hay una movilización por varios reclamos, entre ellos por las vacunas. ¿Qué está pasando en San Miguel con las vacunas? Las vacunas, la verdad es que en San Miguel, las primeras dosis se habían llegado a todos los municipios y se habían empezado las vacunaciones,、eh, así como、eh, los efectores de salud para los trabajadores y las trabajadoras de la salud.、Eh, en s a n m i g u e、eh, l de repente se habían quedado sin dosis y la verdad que era medio.、Eh, no se sé, sabía por qué.、Mm. Porque. Sabemos que a partir del registro, una característica de esta vacunación es que no es obligatoria,、eh, es voluntaria, entonces, por eso hay todo un registro de personas que, que plantearon su voluntariedad de vacunarse. El tema es que no había vacunas. Recién ahora se está a f e i t a n d o un poquito más el sistema de, de salud. De hecho, yo me vacuné como tengo domicilio en San Miguel.、Sí. Yo estaba esperando el turno del DARCADE. Yo me había anotado los primeros días de diciembre y recién me a s i g n a r o n el turno para el día de ayer. e s t á b i e n que había una priorización, pero、sí. la gente que iba teniendo el turno y que se acercaba les estaban diciendo que no había vacunas, lo cual no debería de pasar.、Mm. Entiendo que. Empezando como a regularse un poco. La cuestión con José Cepaz, estamos todavía esperando alguna directiva.、Eh, es un trabajo bastante arduo porque、eh, es un trabajo articulado entre la provincia, entre el municipio, los s e c t o r e s territoriales también. Entonces, es toda una lógica. Porque la vacuna obviamente tiene unas características que hay que tener en cuenta.、Uh -huh. eh, ustedes saben que llegan congeladas.、Eh, al principio se decía que cada vacuna descongelada solo duraba media hora y teníamos que tener cinco personas disponibles para vacunarse, porque cada frasquito sirve para cinco dosis.、Uh -huh. Entonces, imagínense que si duraba media hora nada más,、eh, cuando se descongelaba, había que ser todo súper rápido. Por suerte, Ahora、eh, ya pasamos a dos horas del frasquito, como、eh, que se puede seguir utilizando.、Uh -huh. Eso nos da otro margen.、Claro. La verdad, que la logística es bastante eh, intensa, eh, las cosas a tener en cuenta son un montón. Y estamos esperando la decisión de, de José Sepas y de la provincia para a ver. Ya están las escuelas asignadas. Otro grupo que se e s t á p e z a n d o vacunar también en, en algunos distritos, es、eh, el que iba a ser en escuela,、uh -huh. eh, es el de personas de 18 a 59 por ahora con、eh, enfermedades preexistentes, o sea que pertenecen a grupos de riesgo.、Claro. ¿Cuáles son estas personas las que tienen problemas renales, problemas cardíacos, problemas respiratorios crónicos? Eh, con sobrepeso y personas con diabetes.、Uh -huh. Estos grupos de personas que se han anotado, en l a importante es que hay que anotarse en el formulario que está en Vacunate PBA,、uh -huh. eh, donde uno registra ahí todos sus datos. Y en de esto, entre de estos grupos,、eh, la vacunación es en escuelas. A lo m e j o s p a s todavía estamos esperando. A mí me tocaría la coordinación de una de las escuelas.、Uh -huh. eh, Para empezar a, a vacunar. Así que en la dulce espera.、Claro. Por ahora, en José C. e p a s no arrancaron. En otros distritos se han arrancado en Pilar, en San Miguel, en San Martín, por lo menos d e la región sanitaria Quinta, s donde yo pertenezco.、Eh, han arrancado de alguna escuela por distrito. Bien.、Eh, ¿Cuántas son las escuelas de José C. e p a s asignadas para esta segunda etapa de la campaña? Tres. Tres escuelas. Uh -huh. Tres,、Bien. sí, sí, sí. porque después、eh, se dividiría,、eh, por ejemplo, Loma se tendría que hacer cargo con su vacunatorio,、uh -huh. d el personal docente y el personal de las fuerzas de seguridad, y PAMI encubriría en instituciones cerradas、uh -huh. eh, la vacunación de personas mayores de 60 años.、Uh -huh. Después n o queda la ahorita que seguramente va a ser en escuelas. Cerradas,、eh, habría que ordenarlas también dentro de lo que es las escuelas. Bien. Última pregunta, y te agradecemos porque bueno, nos vamos sacando un montón de dudas aquí en la radio, Ceci.、Eh, ¿Cómo ¿Sí? fue la, la atención en el centro de telemedicina de la Universidad de g e n e r a l z a m i e n t o durante el pasado mes de enero? ¿Bajaron los llamados, las consultas, el seguimiento? ¿Hubo más casos? No, se notó、eh, veníamos de muy poquitos casos. Eh, por lo menos de seguimiento de contactos estrechos,、uh -huh. pero se notó mucho en la s fiesta s el hecho de un aumento,、eh, inclusive en los llamados.、Sí. Entre las fiestas y dentro de la gente que por ahí viajaba de vacaciones, hemos tenido que dar muchas malas noticias de gente que ya estaba de vacaciones y le t e n í a m o s decir que eran contactos estrechos、uh -huh. y tenían que aislar.、Eh, así que se notó un poco el alza entre、eh, lo que fue posteriormente a la. de navidad Y fin d el año y e comienzo de vacaciones.、Uh -huh. Hoy estamos viendo un decreto, no, no hay tantos casos. Se creció y, y estamos como intentando desde el CETEC hacer otras estrategias. Actualmente, lo que se sumó a nuestra tarea cotidiana, por ejemplo, es la prevención de dengue,、uh -huh. que es una otra preocupación también, porque <risa> dentro del coronavirus no es que las otras cosas desaparecieron.、Uh -huh. La estrategia que es muy buena, la de tener gente que llame todos los días a las casas para ver cómo están,、eh, también la prevención de dengue se sumó a, nuestro, a nuestra labor cotidiana. Pero s í los casos vienen actualmente, y están bajando un poquito más. Bien. Por suerte. c u n d o s e p a s viene lo mismo porque estamos continuamente en comunicación con l u m p a y se está notando lo mismo. Pero bueno, eso quiere decir que o, ojalá haya mayor cuidado también. El tiempo, el clima nos ayuda a que el virus no se esté reproduciendo.、Uh -huh. eh, pero no hay que relajar con, ni con los cuidados, ni con, las,、eh, ni con cuidando a las familias, cuidándonos nosotros y nosotras,、uh -huh. porque no, todavía no le estamos dando final a la batalla. Bien, habrá que tener paciencia todavía y、sí. eh, ir siguiendo esta campaña de vacunación mientras、sí. uh, se va extendiendo en los diferentes grupos. Ceci, muchísimas gracias, un abrazo enorme. Por favor, gracias a ustedes y、si、cualquier duda, consulten que no hay problema. Buenísimo. Les mando un a b r a z o grande. Abrazo grande. Ciao, ciao.